Vamos a charlar unos minutos con el director de Canal 3, Mario Seauri. Mario, Mario Pali Cucharini, te saluda, ¿cómo andás? Hola Pali, buen día a vos y a toda la audiencia. Eh, Mario, eh, en épocas de coronavirus, Canal 3 se está adaptando a la época que no hay clases, se está cambiando la programación y brindando contenido. Exacto, Pali. Este, ha sido todo muy rápido, ¿Mm? la televisión pública movió rápidamente y nosotros que estamos pendientes de eso, también adaptamos nuestra programación eh, priorizando esos contenidos que está emitiendo Televisión Pública, en realidad el Sistema Federal de Medios Públicos a través de Encuentro, Pacapaca, deporte TV, y que ha definido ciertos horarios en la grisa de programación que tienen que ver justamente con estos contenidos que después los docentes los adaptarán como secuencias didácticas y todo eso. Así que, bueno, adaptándonos a eso y produciendo nuestros propios contenidos, eh, teniendo contacto con la gente del Ministerio de Educación de Provincia, también con el Ministerio eh, de Bienestar Social. Y viendo, viendo cómo adaptamos nuestra programación, también con algo más de series y películas para que haya más entretenimiento y la familia elija quedarse en casa. Claro, sí, que es la recomendación, ¿eh? a quedarse en casa. Eh, Mario, eh, sí, sí. Mario eh, ¿cómo son los horarios del contenido para los chicos y chicas eh, de, que bueno, no están eh, asistiendo a clases? De la mañana, de 9 a 11, estamos con contenidos de nivel primario y, y secundario. Después hay de 14 a 16 también para el mismo sector. Y hay un espacio de 13 a 15 que ahí en la programación, digamos, se pisa, pero nosotros utilizamos la primera hora de 13 a 14 de encuentro, que es para los chicos de nivel inicial. Ah. Y de 18 a 20, uno para nivel secundario. Eh, son eh, más o menos 7 horas de la grilla destinado a esta programación, que por momentos es rotativa, que por el momento puede haber alguna reiteración, pero básicamente son siete horas de, la, de programación de la televisión pública que nosotros tomamos justamente para esto. Claro. Eh, Mario, eh, y Canal 3 eh, como un área estatal, eh, ¿qué medidas ha tomado o está comprendido dentro de las generales? Eh, de, de... Bueno, estamos comprendidos dentro de las generales de la ley, mm. también hemos sido eh, en, en este sentido claro y hemos pedido al gobierno que nos tengan en cuenta como un servicio público, Tanto como salud o como lo es este, seguridad Porque si se viene una cuarentena total Tendremos que adaptarnos a eso Pero no podemos cerrar el canal o bajar la parciana Como quien dice claro. ¿Sí? Reducir al mínimo la dotación de gente Ya estamos viendo con algunas gerencias Cómo, va a ser, cómo vamos a hacer la parte operativa uh -huh. De qué manera lo vamos a hacer Para evitar concentraciones y movimientos O reducir al mínimo el movimiento Y también mantener informado a toda la audiencia Claro. En realidad, eh, las cuestiones sanitarias las vamos viendo día a día, eh, cómo depende de cada uno que esto se haga, eh, desde el alcohol en gel hasta el alcohol diluido, paño... Vamos aprendiendo. Sí. Independientemente del trabajo que haga o no la empresa de limpieza que tiene acá la de limpieza del de lugar, también el autocuidado en cada uno de los lugares, ese es el objetivo. Claro, sí, sí la comunicación no se puede frenar porque es un derecho humano. No se puede eh, frenar, sí, exacto. Tenemos derecho, que optimizar, estamos tratando uh -huh. de reducir al máximo... El contacto, por ahora los equipos están saliendo a la calle, pero también tenemos mucho personal con enfermedades de base que tienen que sí o sí quedarse en su casa, sí. que, que pasa lo mismo en toda la administración pública, eh, diabetes, obesidad, eh, enfermedades coronarias, a, a quienes han sido oncológicos, quienes están en mundo deprimidos por alguna cuestión, Todas esas generalidades de la ley nos abarcan y, bueno, y con el resto del personal que viene quedando, lo mismo que aquellos que tienen los hijos a cargo y eso, donde hay un empleado público, uno se queda en casa y el otro va a trabajar, estamos en las mismas condiciones y tratando de ver cómo nos adaptamos. Claro. Esto es así. Sí. Eh, ¿El informativo sigue saliendo en, en los horarios que...? En el eh, horario de 21 a 22, nosotros mm. estábamos por comenzar con la nueva programación a partir del 6 de abril, eh, vamos a ver cómo adaptamos ese lanzamiento porque, como no estoy diciendo nada nuevo, esto es minuto a minuto, sí. eh, estamos adaptándonos a lo que hace Nación y lo que, hace, lo que dicta Provincia uh -huh. y en base a eso la idea es, primero fundamental, acompañar eh, al sistema educativo desde nuestra pantalla. Eh, estamos viendo qué ciclos podemos llegar a poner en aire y próximamente, seguramente a partir de la semana que viene, un ciclo que ya tenía el canal y que tenemos armado, que es el ciclo de la ventana, que habla en más de 50 capítulos de historias de la provincia de La Pampa, lo estemos reponiendo. Claro. Si querés, esto es una primicia. Bueno. La, bueno. Idea, la idea es ir eh, dándole la posibilidad a todos y a todas de que tengan variedad y alternativas en la pantalla de la televisión pública provincial. Mm. Y estamos trabajando con el Consejo Federal de la Televisión Pública eh, junto con la televisión pública, es decir, los canales que somos canales eh, públicos en las distintas provincias, para brindar este tipo de contenidos. Básicamente está, todos, todos estamos abocados en el marco de esta emergencia a hacer este, un servicio público que aporte a la comunidad. Claro. Eh, eh, Mario, en estos tres meses de cambio de gestión a nivel nacional, eh, ¿has notado algún cambio con respecto a los cuatro años anteriores? Y hay un acercamiento. En realidad... Eh, yo siempre digo que se va dando poco a poco todo el movimiento. Uh -huh. eh, todavía eh, estamos viendo eh, cómo van a ser los mecanismos, pero ya hay una intencionalidad de acceso a los contenidos nacionales que antes estaban bastante vedados. Uh -huh. Vamos a tratar de recuperar los contenidos que existen en Encuentro, en la plataforma Contar, eh, que son muchos de ellos aquellos que eh, formaban parte del BACUA el Banco de Contenidos Universales, que habían generado a través de, de distintos concursos y que quedaron vedados al acceso a todos los canales. Nosotros tuvimos muy poco acceso, cada canal público eh, podía solicitar contenidos de esos espacios, se les entregaba una clave y podías bajar ese material que te autorizaban, eso se cerró y lamentablemente durante muchísimo tiempo eh, no, no pudimos tener acceso. Y ahora parece que se van a abrir, hay intención de, de todo esto, se está trabajando, pero evidentemente... Eh, la, la epidemia o esta pandemia nos ha superado absolutamente cualquier tipo de planificación que pudiéramos tener y estamos trabajando en este contexto. Claro, sí, sí, sí, sí. claro, pero la intención era esa, eh, que, que haya un poco más de, de, de acceso a contenidos y también me imagino in, inyección de recursos eh, para la sí, televisión pública. Sí, sí, sí, tengamos ah. en cuenta que también el canal eh, sigue adelante con, con el, eh, la promoción de contenidos audiovisuales provinciales, tenemos en marcha. Esta, esta propuesta eh, que se abren los sobres a fin de mes el 30 de marzo y van, van a renovar varias productoras eh, programación, propuestas, pueden ser las que ya están pueden ser propuestas nuevas eh, vamos a renovar la pantalla del canal con esas nuevas propuestas justamente estamos incentivando la producción audiovisual de contenidos y bueno, eso también nos habilita, está bien visto a nivel nacional ese concurso que lanzó la provincia de La Pampa de fomento de la, de, la, de la actividad audiovisual y también eso nos ayuda a relacionarlos con Nación y poder adquirir esos, esos contenidos de Nación, eh, que son contenidos que son de libre disponibilidad porque Nación ya los pago hace muchísimo tiempo y la intención no es que sean comercializables sino que sean que tengan múltiples pantallas para estar definidos muchos de ellos de muy buena calidad claro sí sí sí sí sí uno piensa en paca paca en, en, en todas las producciones esas que están Exacto, muy buenas. pero no, no olvidemos ese banco el vacua que fue en su momento muy pero muy importante muy denostado por la gestión anterior mm. como que había 3.000 horas de televisión que se habían pagado programación que no se sabían de quién eran o de qué eran de hecho, hay varias productoras que quedaron sin la última cuota, que no era nada despreciable, eh, sin cobrar, hipotecadas prácticamente, son productoras provinciales, en ese momento se dio fomento a la actividad audiovisual de manera federal, y productoras incluso de la provincia de La Pampa eh, ganaron esos concursos y aportaron ese material, enriqueciendo las pantallas, y estaba ahí a disponibilidad. Parte de ese material hoy forma parte de la plataforma CONTAR, Este, después sí, se generaron algunos contenidos nuevos Pero fueron mínimos y más comerciales que de fomento ah. Lamentablemente, eso es la realidad Sí, sí, sí, eh, pasó en todas las áreas, Mario Eso, eh, a nivel sí, nacional Sí, sí, no somos ajenos a eso Sí, esto. sí, más vale eh, eh, Bien, Mario, no sé si quieres completar con algo, si no, gracias No, eh, te agradezco muchísimo Y que, que nos hayas llamado Que nos tengan en cuenta, como siempre, desde ahí Desde, desde Kermes Y en la medida que podamos ir acompañándolos eh, con todo esto, sepan que la pantalla de canal público está en este momento y en todo momento a disposición de las audiencias, eh, fundamentalmente. Eh, estamos trabajando en la generación de contenidos propios, pero también estamos trabajando en conjunto con el Sistema Federal de Medios Públicos para compartir contenidos de todo el país. Y eso creo que es muy, pero muy importante. Se ha abierto la relación eh, con Nación y es muy bueno, ha habido reuniones con, no personalmente, pero sí de la Dirección General de, de Información de, de Medios Sociales, ha estado reunido con Francisco Meritelo eh, con la gente de Encuentro, y está la intención de, de que esos contenidos eh, puedan estar en la pantalla de Canal 3 Gracias de nuevo, Mario. Abrazo de, enorme. ¿eh? Un abrazo. Eh, la